61. Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. 62. La Declaración Universal de los DDHH indica que a nadie se le privará arbitrariamente de su nacionalidad ni Día o derecho de cambiar de nacionalidad. 63. Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. 64. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, corresponde a... Libertad de opinión y expresión. 65. Para que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos, toda persona tiene derecho a que se establezca un orden. Social e internacional. 66. Toda persona tiene derecho a la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, mediante. El culto. 67. Toda persona tiene derecho a Fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses. 68. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión, y el de difundirla sin limitación de Fronteras. 69. Al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental, la educación deberá ser Gratuita. 70. Toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el fin de satisfacer las justas exigencias de La moral del orden público y el bienestar general 71. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades Fundamentales 72. Solo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá Contraerse el matrimonio. 73. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier País. 74. La esclavitud y la trata de esclavos están Prohibidas en todas sus formas. 75. Están prohibidas en todas sus formas la esclavitud y La trata de esclavos. 76. Toda persona tiene derecho al descanso, a una limitación razonable de la duración del trabajo y al disfrute del tiempo libre. 77. Por trabajo igual, toda persona tiene derecho sin discriminación alguna a igual. Salario. 78. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. 79. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección. De la sociedad y del estado. 80. Toda persona tiene derecho a la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia. 81. Los hombres y las mujeres tienen derecho sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión a casarse y fundar una familia a partir de la edad núbil. 82. A partir de la edad núbil tienen derecho a casarse y fundar una familia. Los hombres y las mujeres. 83. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su. Trabajo. 84. Nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Todos los seres humanos. 85. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. 86. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones. 87. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. 88. En una asociación, nadie podrá ser obligado a pertenecer. 89. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. 90. La libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, se realiza por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. 91. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 92. Tiene derecho a la seguridad social toda persona como miembro de la sociedad. 93. Ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley, toda persona tiene derecho a un recurso. Efectivo. 94. Toda persona tiene derecho a la libertad de cambiar de religión o de creencia. Así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en Público como en privado 95. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de Educación que habrá de darse a sus hijos 96. Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, la satisfacción de los derechos. Sociales. 97. Toda persona acusada de delito tiene derecho a juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su. Defensa. 98. Toda persona tiene derecho a. La protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. 99. Los hombres y mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho a casarse y fundar una familia, sin restricción alguna. Raza, nacionalidad o religión. 100. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras que no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado. Todas las garantías necesarias para su defensa.